Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, aquí siguiendo con muchísima preocupación, dolor, indignación, lo que está pasando en Moreno con esta cantidad de hechos que se van dando y que ustedes bueno, vienen señalando responsabilidades y la necesidad de políticas públicas. Sí, sí, la verdad es que con mucha indignación, bronca, angustia, ya son 10 homicidios ocurridos en Moreno, más que un intento de homicidio ocurrido el fin de semana, como bien decía. La verdad que desde que sucedió lo de Camila Taroco, diferentes organizaciones sociales, feministas, territoriales, empezamos a salir a la calle. Y bueno, a partir del s e m i i c i d i o de Sandra García,、eh, diferentes organizaciones y compañías también independientes、eh, componemos la red feminista de Moreno para esto: ¿no? hacer el reclamo al Estado de políticas públicas integrales, de mayor presupuesto. Y también otras demandas. La semana pasada la movilización recorrió señalando de alguna manera la responsabilidad del Estado en el edificio del Poder Judicial y del、eh, edificio del municipio, en el Poder Ejecutivo,、eh, y consiguieron una primera reunión con algunos funcionarios y funcionarias, pero la intención es hablar directamente con Mariel Fernández. Sí, tal cual. La movilización,、eh, la verdad, que fue bastante desconvocante. Pasamos por diferentes lados, por、eh, la Fiscalía, por la Comisaría de la Mujer y la Familia, también por el municipio, porque sabemos que son instituciones del Estado y judiciales que tienen injerencia y responsabilidad en los h o m i c i d i o s q u en e las múltiples violencias que sufrimos las mujeres, l o s b i a n a s y disipadas. n Ese mismo día tuvimos una reunión con algunas autoridades del municipio, pero sí、eh, queremos reunirnos con Mariel Fernández, que nos dé explicaciones sobre lo s u c e d i d o Y sobre todo,、eh, que nos pueda comentar qué acciones están pensando desde el Ejecutivo. Ustedes tienen además una serie de planteos concretos, de demandas concretas a, para el Estado Municipal. Sí, sí.、Eh, como te decía hace un ratito,、eh, respecto al presupuesto, que nos puedan informar cuál es el presupuesto、eh, para poder eh, eh, dar respuesta a esas situaciones de violencia de género, que se pueda también armar un comité de crisis. Que puedan existir, que se puedan realizar los refugios para las mujeres l a s i o n a s travestis y trans.、Eh, también respecto a cuestiones de protección, de medidas cautelares, de botón antipánico, eso no está actualmente y sabemos que muchos femicidios i n que han ocurrido son de parte de, de, de agresores que han incumplido con estas medidas. O sea, reunión, sí. Sí. No, o sea, que a pesar de que hay intervención muchas veces del Estado, en el caso de la justicia o el Poder Judicial,、eh, no hay monitoreo y no hay bueno, garantías efectivas de, de, del cuidado para, para estas personas que denuncian. No, tal cual, sí, muchas veces quienes denuncian tienen que volver a su casa donde está el agresor, no hay ningún tipo de respuesta respecto a eso. También lo que se propone es un trabajo en conjunto entre las organizaciones sociales, feministas y el Estado, pero sí entendiendo que el Estado tiene una responsabilidad absoluta de poder dar respuesta a todas las situaciones que vienen y que venimos transitando. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de la reunión? Que creo que estaba prevista para el martes y finalmente se va a hacer el jueves de esta semana con la intendenta Mariel Fernández, que por un lado es la primera intendenta mujer de la historia del Partido Moreno, pero además tiene un pasado y un plafón de haber participado de un movimiento social. Sí, las expectativas están. Igual digo esto, que nos hayan cancelado la reunión también eh, eh, nos va a pensar. Así、mm. que vamos con. Con ganas de reunirnos, está a nuestra disposición, nuestra, nuestro diálogo para poder hablar con ella y que nos escuche y, sobre todo, también nosotras escuchar a ella a ver cuál es el plan de acción del gobierno, digamos. La reunión se va a estar realizando este jueves a las once y media y también vamos a estar realizando una radio web abierta en el contexto de espera, digamos. ¿A qué hora es el encuentro el jueves? A las once y media.、Mm. ¿Y los motivos de la cancelación de la reunión del martes para el, el aplazamiento hasta el jueves? No, no tenemos ninguna ni、no. respuesta respecto a eso. No,、sí. no sabemos por qué. Simplemente se la reprogramaron. Sí, sí, sí. Noelia, quedamos aquí en la radio atentos a lo que vaya sucediendo con esta reunión el próximo jueves, como siempre, para, para acompañar, compartir, amplificar lo que nos quieran ir compartiendo sobre este proceso para bueno, reclamar urgente, sumarnos al reclamo de urgentes políticas públicas que eviten este, este horror. ¿no? Muchas gracias y seguimos acá en la lucha. Un abrazo Hasta grande. Hasta luego. Hasta luego.